Exactamente, es así como vos lo decís. Este, nosotros presentamos la ya conocida carta abierta d e l intendente, firmada por casi 40 organizaciones este, de la zona, reclamando la conformación de un comité de crisis. Cuando fuimos a llevar la carta, nos recibió Mario en este, la Secretaría de Salud.、Uh -huh. ah, él está al frente ahora porque l e intervino.、Eh, tuvimos ahí una reunión, pudimos conversar de una serie de cosas. Y bueno, uno de los compromisos del intendente en esta reunión fue este,、eh, esperar unos 10 días en los que él iba a terminar de, de hacer una suerte de relevamiento de recursos, porque desconocía inclusive este, gran parte del funcionamiento del propio sistema de salud del distrito, del personal que tenía a disposición, etc.、Mm. Y nos planteó que luego de esos 10 días este, seguramente nos iba a convocar. Eh, bueno, los 10 días ya se cumplieron hace、eh, una semana.、Mm. Eh, no hubo convocatoria, tampoco hubo comunicación con ninguno de nosotros、eh, por parte de la, de la intendencia ni de la Secretaría de Salud. Este, con lo cual, bueno,、eh, como integrantes de la, de la asamblea vecinal decidimos este, convocarnos en una asamblea virtual que pudimos llevar adelante este sábado. Donde los principales referentes de la, de la asamblea nos reunimos para este, discutir un poco、eh, cómo avanzar en esta situación, porque entendemos que claramente hay una situación muy, muy preocupante,、sí. desde, no solamente desde lo sanitario, s s sino también desde lo económico y social en el distrito,、sí. eh, y no vemos que se den pasos este, que adelanten soluciones o que adelanten, por lo menos, este, prepararse para. Este, El crecimiento exponencial de los contagios que se viene se calcula dentro de 10 días este, con una circulación y una, y una cantidad de contagios este, mayor y una cantidad de casos este, cada vez más, más, más grande s y un número creciente, ¿no? Uno puede tener observaciones sobre cómo se maneja tal cosa, respecto de cómo se van organizando los municipios del territorio, pero si medianamente recorre la región, José Cepas, o dejando a José Cepas de lado por un momento, San Miguel, Malinas Argentinas, Pilar y Moreno, que son los municipios que rodean al, al distrito de José Cepas, se da cuenta que en la mayoría ya existen funcionando comités de crisis que tienen participación ciudadana con los movimientos sociales, que han articulado con espacios religiosos. Y sindicales para、eh, colocar allí esp espacios de aislamiento para personas que se、eh, contagien del coronavirus, pero que no tenga mayor riesgo a su salud. Que, bueno, han por lo menos pensado una estrategia. Uno puede decir, bueno, no tuvieron en cuenta esto o lo otro. Quizá apoyarse mejor en los centros de atención primaria o algunos que deciden hacerlo de esa forma. En José Cepaz. No hay ni un dato al respecto de cómo se está planificando hacer frente a lo que decías recién, sin duda, va a ser la mayor cantidad de contagios en los primeros días de, de mayo. Bueno, una de las cosas que nos, que nos comentó el intendente en aquella reunión fue que lo que sí había podido hacer era este, sobre los medicamentos corrientes que habitualmente en el municipio provee para la población,、mm. había hecho una compra extraordinaria para tener un stock. adecuado Mayor, previendo la posibilidad de faltante de medicamento s más c entrado el invierno, así que bueno, había una,、eh, incluso en ese momento de la reunión estaban haciendo el stock, contando casitas, amontonando las medicaciones, se lo pudimos ver.、Eh, y otra de las cuestiones que nos planteó fue, como primera estrategia epidemiológica,、eh, realizar una vacunación masiva. Eh, tanto de la vacuna antigripal como la de la neumonía,、eh, la 13, la primera de las dos dosis,、uh -huh. esta que se da por dos años seguidos,、uh -huh. para este, tratar de tener la mayor cantidad de población posible vacunada y evitar complicaciones en los casos de contagio y bajar de alguna manera el riesgo de mortandad.、Uh -huh. Sin embargo, bueno, esa, esa principal estrategia que nos anunció que se iba a poner en funcionamiento, Este, primero que se puso en funcionamiento, no en la totalidad de los centros de salud y atención primaria, es decir, que quedaron varias zonas este, sin cubrir.、Eh, peleándose un poco, conseguimos que en un centro más se vacunara, este, pero bueno, quedaron varios centros sin vacunación、eh, y también quedaron varios、eh, barrios descubiertos, los barrios más alejados, algunos barrios d e Plan Federal de Viviendas, etcétera. Donde ahí no hay este, vacunatorio. Y por otro lado, bueno, rápidamente nos dimos cuenta que,、eh, a pesar de que se había anunciado un horario de vacunación este, amplio, de 9 a 17 y cosas por el estilo,、sí. estaban dando solamente 30 números por día para vacunar.、Eh, solamente a mayores de 65 años y a niños hasta los 2 años. Por lo tanto, el vecino que se acercaba sin esa información que no fue anunciada, Eh, llegaba a las nueve y ya no se podía vacunar porque、claro. los números se habían dado siete y media o c h o ...o a las ocho y se acababan rápidamente. Con lo cual, el vecino estuvo circulando sin necesidad, exponiéndose, arriesgando la salud porque si no conseguía vacuna en esta salita, tal vez se iba a otra. n o Y tuvo una situación donde, bueno,、eh, se observó que claramente hay, hay una insuficiencia de tanto de centros de atención. Como de cantidad de vacunas y de información sobre cómo se dispone el operativo. n o、eh, Recordemos que José l u i e p á tiene casi 400.000 habitantes. El intendente dice que hizo un pedido de 100.000 vacunas, con lo cual solamente vacunaría al 25% de la población. Y por otro lado, este, dice que recibió 10.000, mitad para adultos, mitad para niños. De ahí salen las que se este, dieron al personal. Este, que está cumpliendo funciones en las escuelas, docentes y auxiliares.、Eh, de ahí se les dio la vacuna a todo el personal de salud、mm. este, y a todo el personal político que se encuentra trabajando.、Eh, pero bueno, el resto de las vacunas, digamos,、eh, pareciera que no dan los números y las cuentas de cómo se va a vacunar dos, tres semanas o más con esa cantidad de vacunas.、Mm. O sea que hay una faltante de vacunas muy, muy importante. Y un déficit de lugares de vacunación. Nosotros, inclusive, armamos una propuesta de incluir más lugares de vacunación para abarcar mayor territorio, este, que obviamente no la hemos podido entregar porque no se ha conformado el comité de crisis.、Mm. Eh, bueno, eso solamente como algunos datos, ¿no? Otros datos、eh, importantes de la situación que ya veníamos relevando y que, que sacamos en un informe que, que publicamos el día 10 de abril con la Asamblea. Con ayuda del Fofo Vial, de gente del Instituto del Conurbano de la UNCH que nos ayudó con los mapas, etcétera, es que, por ejemplo, también nos hemos enterado de situaciones este, de faltante de personal y de que el personal que está trabajando está trabajando este, en condiciones de trabajo muy, muy precarias, digamos, en cuanto a lo salarial, este, a la sobrecarga de tareas y a la falta de elementos de protección personal. Digamos, esto ya viene pasando. En otras instituciones, imaginemos que el Hospital Mercante, que es de jurisdicción provincial, con los recursos de la provincia, sufre esta situación de este, faltante de insumos. Imaginemos en un distrito con los recursos de José Cepaz, cuánto más se agrava、eh, la situación. Los trabajadores del Hospital Caporaletti, por ejemplo, este, presentaron una, una carta pidiendo los insumos,、eh, bueno, fueron sancionados, este, incluso hay ya un despido en curso y. La amenaza de mayor, más despidos este, en esta misma institución por haber pedido los elementos. Des, ¿No? Despidieron a la persona que llevó la carta al municipio pidiendo elementos de protección. Sí, sí, y aparentemente este, hay un listado de entre los que firmaron y colaboraron en juntar firmas para, para continuar las represalias por haber pedido lo que corresponde, que es que tienen que tener los trabajadores de salud que van a estar en contacto con pacientes infectados.、Mm. Guantes, camisolines, barbijos, antiparras, es decir, los elementos mínimos de protección personal para trabajar con los que hoy no cuentan, este, que los tienen que comprar de su bolsillo, que a veces tienen, a veces no tienen, o que a veces dona algún, alguna institución, algún vecino,、eh, pero que claramente no puede ser esta la política de Estado este, sobre、eh, los trabajadores de la salud que tienen que atender la pandemia.、Mm. Eh, por otro lado, bueno, está la situación de. Que no hay una cantidad de camas preparadas para internación,、mm. este, a ciencia cierta, creo que no hay más de cinco respiradores. Es decir, hay una serie de elementos que dan cuenta de que no nos estamos preparando para la pandemia、mm. y de que no hay una política específica este año diferente a la de otros años. Es decir, vacunarse vacuna todos los años.、Mm. Más o menos esa cantidad de vacunas hay todos los años. Es decir, para este año y para esta pandemia, José Separ, no parece estar invirtiendo en salud. Ninguna plata extraordinaria este, para equiparse y prevenir la situación. Ahora, por otro, por otro lado, uno mira las redes sociales del municipio y, y el, pareciera que、eh, uno está en, en Suiza, ¿no? que te vacunan casa por casa, que, digo, que hay una política en ese sentido, lo de, el a n n u c incluso o i la inauguración del Hospital c a p o a l e t i c o como un centro de asistencia especial para la región, no solo para José Paz. Ahora. Hay menos de 30 camas, hay menos de 10 respiradores en ese lugar que, o sea, ni siquiera va a poder hacer frente a la atención del, de los barrios de alrededor, ni siquiera de la región. Por supuesto, In, incluso con el riesgo, este, digamos, sabemos que no todos los casos requieren de internación y que no todos los casos requieren de respirador, pero como sí todos los casos necesitan aislamiento, por la situación social de cómo es la vivienda,、mm. en José Sepas, de la mayoría de la población. Eh, lo más probable es que muchos casos terminan necesitando camas de internación porque no pueden cumplir el aislamiento en casa,、claro. porque por ahí el grupo familiar es numeroso, porque viven、mm. muchas personas en el hogar, etc. Entonces,、eh, digamos, José Sepá necesita tener preparadas ya mil camas hoy, digamos.、Mm. Hace, hace 15 días necesitaba tener mil camas listas、claro. y, y, y realmente no llegamos ni a 100.、Mm. Entonces. Estamos en una situación de un retraso importante en cuanto a lo que tiene que ver con cómo planificar. Este, por eso, nosotros seguimos exigiendo la conformación del comité de crisis. ¿no? Eh, con, las, eh, con los vecinos de la Asamblea discutimos el sábado en esta reunión. Bueno, volver a, a comunicarnos con todas las organizaciones este, que firmaron nuestra carta para plantear que, bueno, que sigamos exigiendo la conformación del comité de crisis y que, por otro lado, i n i c i e m o s nosotros acciones. De planificación y de propuestas, este, inclusive apelando a autoridades ya no solamente del municipio, sino de otras jurisdicciones. Este, primero, porque bueno, se necesitan las camas, se necesitan las vacunas, se necesitan los elementos de trabajo、uh -huh. este, y una serie de cuestiones que vemos que están trabadas con el municipio y que el municipio no está dando respuesta a la situación, digamos, ya no solamente a nosotros, a la situación general este, de la crisis sanitaria, ¿no? ¿Hay posibilidades en ese análisis, esas nuevas estrategias que están trazando la Asamblea de comunicación directa, por ejemplo, con el Ministerio de Salud Provincial, con,、eh, con, otras, con algunos sindicatos de profesionales médicos? ¿Cómo están pensando? Bueno, una de las cosas que, que se conversaron fue、eh, comunicarnos primero con el responsable de los centros de atención primaria de la salud.、Mm. Eh, dejo que sepas que la vez anterior no tuvimos oportunidad de hablar con él para que clarifique la situación, digamos. ¿Qué se va a vacunar? ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? d e n qué horario? ¿Si va a haber o no más disponibilidad de vacunas?、Eh, sabemos, como por rumores, ¿no? porque no hay un anuncio oficial, que algunos de estos centros de salud、eh, van a funcionar con médicos solamente para atender casos sospechosos, para consultas,、mm. ¿no? para la primera consulta ante un caso sospechoso. Eso. Tiene que ser publicado de manera urgente, digamos, regularizado el funcionamiento de eso,、eh, para que la población sepa dónde puede concurrir.、Eh, quisiéramos poder dilucidar con él también esta cuestión de si se pueden incorporar más centros de vacunación a los que ya hay.、Eh, y bueno, entendemos que la persona que está a cargo del área tal vez nos puede brindar algo más de información, porque bueno, también discutimos que nosotros como Asamblea vamos a tratar de informar a la población desde nuestro espacio. Desde nuestra página de Facebook, desde nuestras redes de WhatsApp, etcétera, este, cuáles son las cosas que de verdad funcionan o no, digamos. Nosotros no podemos replicar que se está vacunando en todos lados y sabemos que después hay solamente 30 números.、Claro. Entonces hay que advertirle a la población que no se movilice para ir a buscar una vacuna que no va a encontrar.、Mm. Eh, porque entendemos que es clave poder garantizar、eh, el aislamiento y la cuarentena en condiciones seguras. Y que para eso. Tiene que haber una previsión de la atención sanitaria obviamente, de la situación alimentaria.、Mm. Eh, un poquito sobre el, sobre el tema: bueno, hubo una convocatoria de parte de la subsecretaría de Economía Social, etcétera, para armar un relevamiento este, de merenderos, comedores, etcétera,、sí. para poder asignar ahí un cupo de alimentos.、Mm -hmm. este, bueno, también en ese sentido, poder colaborar en difundir. ¿No? En acuerdo con todas las organizaciones, en qué espacios va a haber、eh, entrega de alimentos, en qué espacios va a haber ollas funcionando. Digamos, conocemos por otras organizaciones sociales que vienen llevando adelante ollas populares que hay una gran demanda、uh -huh. este, de personas que se acercan en los barrios más pobres a recibir un plato de comida, porque en los barrios más pobres, donde no hay salario, donde no hay este, resto para una cuarentena, para、uh -huh. copiar mercadería, ni mucho menos. Y donde el sustento se ganaba diariamente y eso se ha cortado, bueno, empieza a haber un problema grave este, de alimentación. Entonces, hay que garantizar los alimentos en los barrios、eh, para que la gente no tenga que salir de los barrios.、Eh, y bueno, en, en este punto también, digamos, difundir eso, está en curso este relevamiento.、Eh, todas las organizaciones que lo puedan hacer,、eh, háganlo para poder garantizar un cupo de alimentos. En cada barrio y una o l l a en cada barrio.、Eh, y bueno, también entendemos que、eh, nos vamos a tratar de comunicar con los responsables de la región sanitaria quinta, a ver qué pasa con, el, con la llegada de vacunas al distrito.、Sí. Vamos a comunicarnos ...este... en lo posible con el Ministerio de Salud de la provincia. Es decir, vamos a tocar todas las puertas posibles porque entendemos que acá hay una situación que está paralizada este, de cómo dar respuesta a esto. Eh, y bueno, vamos a invitar por supuesto a todas las organizaciones a este, realizar un nuevo informe, un nuevo relevamiento actualizado、eh, para ver, digamos, cuál es la situación concreta en este momento sobre la vacunación, sobre la situación general de cada barrio en relación a la cuarentena, si se está pudiendo cumplir o no, este, cuál es la situación de la población de riesgo, qué está pasando con el acceso a la interrupción legal del embarazo. Digamos que, José Sepas, dejó de funcionar、eh, la consejería, por ejemplo.、Uh -huh. eh, entonces, los casos donde se necesita la interrupción legal del embarazo, digamos, no nos estamos metiendo en un debate sobre lo que todavía no es legal, sino lo que ya es legal,、uh -huh. no se está garantizando este, en el acompañamiento, el asesoramiento y, y la realización. Tenemos una preocupación especial por eso. ¿Cuál es la situación de coronavirus del distrito? Porque. Digamos, parece increíble que en los números oficiales José Sepas casi no tenga casos.、Eh, y entendemos que eso tiene que ver con falta de diagnóstico, falta de testeo,、mm. eh, porque es imposible que con el nivel de circulación este, poblacional de José Sepas haya tan pocos casos detectados.、Mm. Entonces, sabemos este, que tiene que haber muchísimos casos en los barrios, tenemos que relevar cuál es la situación real de contagio de coronavirus. Eh, y bueno, queremos empezar a, a elaborar propuestas junto con las demás organizaciones.、Eh, y bueno, tiramos una primera propuesta, digamos. Tenemos la, la idea de armar una movida de apoyo y solidaridad、uh -huh. con los trabajadores del Hospital Caporaletti.、Uh -huh. eh, todavía no le hemos puesto fecha porque estamos tratando de coordinar la acción entre muchos espacios. Que son、eh, quienes están amenazados una... de despido, ¿verdad? Claro, en el hospital、uh -huh. donde sabemos que. Hasta ahora es el que está anunciado como el que va a estar a cargo de los casos de coronavirus、uh -huh. eh, para su internación, donde sabemos que los trabajadores están sin elementos de protección, con un salario realmente de hambre y en una situación de amenaza de despido, donde ya hay un despido. Bueno, vamos a hacer una acción solidaria allí, también planteando esta posibilidad de centralizar donaciones este, para ellos de, de, de insumos de, de bioseguridad,、uh -huh. de barbijos caseros, de lo que la población pueda aportar. Este, también vamos a tratar de centralizar donaciones para llevarles a ellos. En ese t caso de ellos, tal vez más adelante tengamos que también este, colaborar un poco con otros trabajadores en otros lados, pero、eh, nos parece tan grave la situación de ese centro en particular que, bueno, vamos a hacer una acción ahí.、Eh, así que, bueno, faltaría ponerle fecha e ir coordinando con otras organizaciones para, para darle curso y, y sumar gente para. Para colaborar incluso con la posibilidad de hacer una olla para la población del barrio e incluso para los mismos trabajadores que puedan llegar a necesitar este, un plato de comida caliente, porque si no les dan ni guantes,、eh, también dudamos mucho de que estén recibiendo、eh, alimentación en el lugar de trabajo.、Mm. Eh, y bueno, realmente queremos、eh, dejar en claro que esta iniciativa vecinal.、Eh, Digamos, que viene denunciando ya desde hace muchos años el vaciamiento sistemático de la salud en el distrito,、uh -huh. eh, no va a quedarse con los brazos cruzados.、Digamos. Nosotros entendemos que hay una responsabilidad del Estado este, sobre la cual tenemos que batallar este, para arrancar cada cuadrilla, que un poco ese es nuestro rol y vamos a tratar de comprometer a todas las organizaciones en ponernos del mismo lado en garantizar que se cumpla con lo que se tiene que cumplir、uh -huh. y a la vez. Y a la vez, por supuesto, este, colaborar en organizar de manera segura la cuarentena en los barrios todo lo que podamos, ¿no?、Eh, porque entendemos que no vamos a mirar impasibles cómo se mueran nuestros vecinos.、Eh, tenemos que colaborar en que la cuarentena se pueda cumplir con acceso a la salud, con acceso a los alimentos, para evitar, para evitar la circulación masiva en los barrios y que en una situación que se espera, no sé, en un mes. Donde la propagación del contagio sea más alta, se incremente algún cuadro represivo. Digamos, ya、uh -huh. tenemos las fuerzas en las calles cometiendo algunos abusos, cometiendo actos de atropello, etc. Digamos, bueno, nosotros queremos que queden c l a r o que si tiene que venir el ejército, el ejército tiene que venir a traer comida este, y distribuirla como nosotros le digamos, como le digan las organizaciones, como le digan los vecinos, los delegados de barrio,、uh -huh. este, y no que vengan ellos a plantear un cuadro de represión. En las calles de los barrios, ¿no? Como dar vuelta un poco la cosa.、Mm. Si, van a estar, si el Estado va a estar presente, tiene que ser en función de suministrar aquello que este, el pueblo determine que es necesario.、Eh, y para eso, bueno, es necesaria una articulación muy grande con todos los sectores, pero entendemos que hay un acuerdo de base、mm. que creo que es histórico. Porque la firma de la carta abierta al intendente es un acuerdo político histórico en el distrito.、Uh -huh. Jamás había h a b i d o esa cantidad de espacios políticos este, detrás de un mismo planteo básico que tiene que ver con la defensa de la vida. Exacto. Digamos, ¿no? Para poder defender la vida en este、uh -huh. momento necesitamos alimentos, atención de la salud, vacunas y testeos masivos.、Uh -huh. Cualquier otra cosa. Y la muerte de nuestro pueblo. Sí, y, y el acuerdo tiene que ver también con la urgencia de saber que viene el, el, el pico ¿no? en los momentos de mayor circulación y que José Paz, a, a diferencia de otros municipios, está haciendo poco y nada o en forma insuficiente o en el camino inverso. Y bueno, y, y el comité de crisis podría aportar y mucho en ese sentido con el conocimiento que tienen las organizaciones、eh, populares, barriales, sindicales de, de lo que pasa en los barrios, ¿no? Sí, que r e a l m e n t e incluso porque de manera articulada, digamos, si nosotros somos un espacio vecinal y no un comité de expertos sanitarios, este, hemos podido diseñar、eh, mapas, centros de vacunación y de atención para cubrir la totalidad del, del territorio, etc. Imagínate cuánto más en un comité con expertos este, de la salud、mm. y con las organizaciones que llegan a todos los barrios, digamos,、mm. se puede diseñar claramente. Este, un mapeo de dónde están todos los lugares donde se brinda alimentación o donde se pueden retirar alimentos, un mapeo donde están todos los espacios donde el vecino pueda concurrir este, por algún problema extra de salud que puede tener. Digamos, ese es un problema grave que tenemos hoy: que hay un montón de gente con patología crónica、uh -huh. que viene haciendo tratamientos que fueron interrumpidos y que hoy por hoy no sabe a dónde tiene que ir, a dónde se derivó esa atención, si está suspendida, si está abierta.、Uh -huh. Incluso a pacientes de riesgo este, que no son los ancianos este, o los mayores de 65 años o los niños hasta dos, q u é es e o caso de los asmáticos、uh -huh. o inmunodeprimidos, etcétera, que les corresponde la vacuna. Bueno, pero para que se la den、eh, tienen que ir con una orden. Bueno, ¿quién firma las órdenes si no hay atención?、Claro. Entonces es imposible conseguir una orden para un asmático, para、uh -huh. que se pueda dar la vacuna.、Pues、hay un montón de temas para resolver. Que entendemos que entre el conjunto de las organizaciones y los expertos en salud, claramente se puede facilitar en mucho menos tiempo una organización y una planificación para paliar todo, todo lo posible en la situación. Entendemos que es una situación muy difícil de contener y que seguramente va a desbordar.、Mm. En eso e r e a l i e a lo tenemos claro todo.、Mm. Pero todo lo que podamos anticipar con planificación y con organización. Este, bueno, no podemos seguir perdiendo tiempo en hacerlo、mm. este, por mezquindades políticas en este punto, entonces hay que tener、eh, la suficiente madurez política para entender que tenemos que estar todos del mismo lado este, defendiendo el acceso a la salud.